Con una gran amiga, una buena persona, estamos conociendo a poquito y está haciendo un gran trabajo en la comunidad de Puente Alto en beneficio de todos ustedes y todos los amigos. Mucho estrés, mucho cansancio, mucho agotamiento, mucha preocupación.、Eh, el diario vivir, que pagar las deudas, las cuentas. Me acaban de llamar, oye Juan Carlos, tienes que pagar 170 lucas. Ah, ya, hay que pagar. Pero hay gente que no puede pagar. Hay gente que está todo el día ahí saturada e l trabajo, soportando jefes pesados, mal ambiente, los niños, la preocupación, señores que son abandonados. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos frente a la vida? ¿Qué regalo nos hacemos? Decir, todo el día compramos cosas para comer,、eh, para vivir, para subsistir. ¿Pero qué nos regalamos? ¿Qué nos damos? ¿Cuál es el premio que nos damos? Crystal Span nos quiere ofrecer la oportunidad de sentirnos bien, de regalarnos un momento de relajación. Te regalaron un momento de spa, te regalaron un reiki, por ejemplo. ¿Qué es eso? Hablemos con c r i s t a l Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juan Carlos. m á s c e r c a al micrófono. Gracias. Yo te lo voy a acercar, ahí, eso, ahí. Mira, así, hola. ¿Cómo estás ahí?、Bien. Ahí sí. <risa> buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos, muy buenos días. Saludos a los amigos que te están escuchando. Buenos días a todos, un gusto estar acá acompañando a Juan Carlos en la radio. Oye, c r i s t a l ¿qué hace tu local c r i s t a l Spa?、Eh, bueno, nuestro, nuestro local, nuestro centro está enfocado en, mayoritariamente en ayudar a la gente a sentirse bien, a encontrarse consigo misma, a relajarse, a ver la vida con ti mismo. Un poco más allá de lo, de lo que es habitualmente un centro de relajación. No importa mucho el bienestar de la persona en sí. Oye, ¿y qué terapia ofrece? Bueno, tenemos varias terapias: t e e n masajes o s m de relajación, masaje s descontracturante, s ayurveda, de piedras calientes. Eh, algo muy novedoso acá en Puente Alto que, que no está mucho、eh, es el Spartan p a y el servicio de siesta que ha llamado mucho la atención. ¿El qué? ¿El, el, el, el Ser <risa> servicio de siesta? Sí, el servicio de siesta que consiste en recibir a la, a la persona,、eh, hacerle un pequeño masaje y con música de relajación. Tratar de que relajes un, y, se, y descanse una media hora. Oye, ¿y eso es?、Eh... Para retomar la actividad del, del, del trabajo diario, porque por lo general、eh, la hora de almuerzo baja siempre <ríe> el, el cuerpo como que se relaja y quiere un poco más de, de descansar. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas trabajando la e s t r e a Bueno, nosotros comenzamos en mayo recién. Llevamos poquito, pero el recibimiento de la gente ha sido muy, muy bueno, gracias a Dios. Oye, ¿y、eh, dónde están ubicados?、Eh, nosotros estamos ubicados en Juan Enrique Rosales,、eh, 1147. ¿Cómo e n a encuentra? Claro, Metro Las Mercedes, por independencia. Juan Enrique Rosales, 1147. Ahí está u b i c a c ó m o te has sentido acá en la radio?、Ah, bien, bien. Bien, está u y b i e n p o r qué <ríe>、sí. está ahí n s Estamos... No, es que esto es algo nuevo para mí. Pero, bueno, pero. Pero bien. Vamos bien. a trabajar juntos, así que. Sí,、ah, queremos pre... hacer hartas cosas juntos para la comunidad. Prepárate, porque que... hay cosas que hacer, ¿no? Sí, por supuesto. Está ahí cerca de Paula Diseños, por l a Independencia, por ahí. Mira. Estoy en Coquimbo. Sí, ¿Por sí, p a s a ser. Senté el、tiempo? líder. Por, por el costado del cine de Hoys. Un lugar agradable, bonito. ¿Cómo?、Uh -huh. Sí. Oye,、eh, y por ejemplo, ya mi amigo José Antonio Ferrara, que sufre de fibromial g i a d o l o r e s musculares, ¿qué le podría ofrecer tu centro?、Eh, bueno, de por sí, un masaje descontructurante podría ser o un masaje de relajación. ¿Cuántas veces debería ir? Una vez a la semana. Una vez cada quince días sería como lo más esencial, pero una vez al mes igual le sirve. Una vez al mes.、Uh -huh. Acá la señora Josefina Vergara me pregunta: ¿Qué es eso de las piedras calientes? ¿No queman? No, para nada. Allá. Lo e preguntaste. Se hace a una temperatura、eh, corporal adecuada. O sea, y,、eh, es un masaje que se realiza. Como bien dice, con piedras calientes y que estas se colocan、eh, en los chakras del cuerpo. Entonces sirve para armonizar todo el cuerpo. Ya. Y a la vez darle una relajación muy profunda. Para las personas de repente que sufren de insomnio, esto es perfecto. Sonia Aguilera, qué interesante. El programa e son muy caras las terapias Juan Carlos. ¿o no somos gente de tanto recursos, pero nos interesa el tema. Que repita el número. Eh, no, para nada. Hay, está accesible para todo tipo de público.、Eh, yo en Facebook, en la persona que me siga, va a haber、eh, promociones que yo constantemente voy subiendo.、Eh, así que no, no, para nada. La idea de esto es ayudar a la comunidad、eh, a encontrarse consigo misma, a tener paz en un mundo que está realmente así como. Muy colapsado de cosas. Oye, ¿qué tipo de gente va para allá? ¿De todo? ¿Dueña de casa? Sí, sí, de todo tipo de público.、Eh, dueña de casa, trabajadora. Y lo bueno que、eh, nos ambientamos en el horario, o sea, nos adecuamos al horario que la clienta pueda ir, porque de repente en ciertos horarios、eh, la clienta no puede, en el horario que, que abro mi centro, me refiero. Y no hay problema, nos adecuamos a, a ello. s Lo importante es que, que ella、eh, se sienta bien y, y lograr que, que logre su objetivo. Porque para nosotros lo más importante son los clientes. Efectivamente, gracias a los clientes crecimos.、Uh -huh. Oye, Hilda e s t e r b a n a v i d e s te manda un saludo: dice, ¿Cuántos d i e c de los masajes descontracturantes? Eh, bueno, si lo solicitas o l a m e n t e de espalda, a 12 mil pesos. Y si es cuerpo completo, a 18 mil p e t o c u á n t o tiempo dura un masaje descontracturante? 45 minutos aproximadamente. Puede ser un poco más un poco menos. Vamos a ir una breva e p o se e s t a mover s g eso ya. Esta gente me está preguntando. ¿no? Hoy día vamos a sortear a las 12.、Eh, vamos a dar los ganadores en realidad. Del, de los masajes para el Día de la Mujera. ¿eh? Gracias a c r i s t a l Spa. Breve pausa. ¿Por qué no vas, Guru, a h a c e r t ú l o s masajitos? Voy a ver si me consigo un... un apoyo aquí con nuestra buena vida. Tengo un amigo que está complicado. Aquí estamos con la Crystal Spa. Muy buena persona, muy amable, muy simpática. La gente sigue enviando preguntas. Marito, que está ahí en sintonía, escuchándonos. Profesor, ¿qué le recomendaría a los profesores? Que están con, con, con angustia, con rabia, con frustración a veces,、eh, con, con cansancio. ¿Qué le dice? Eh. Bueno, los profesores que tengan paciencia con los alumnos, <risa> pero más que nada que、eh, pueden contar con nosotros para lograr、eh, desconectarse un poco de tanta presión que tienen,、eh, d e tanta responsabilidad. que Pueden contar con un masaje e relajación, con un Reiki de repente también al capaz le podría servir.、Eh, Todas las terapias en realidad tienen algo que, que nos aporta. c u é n t a m e un poco más de, de, de tu centro, con quién más t r a b a j a ahí, cuál es la actividad que tienes,、eh, cuál es el nivel de los profesionales que, que te acompañan en este proceso tan importante. Háblanos un poquito de eso.、Eh, bueno, yo trabajo、eh, con diferentes chicas que realizan.、Eh, Diferentes actividades, desde manicurista hasta cosmetóloga. ¿Ya? ¿Y cómo ha sido la recepción de, de la gente? Bien, muy bien. Siempre salen muy conformes, muy, muy felices de nuestro centro. Tenemos muy, buenas, muy buenos comentarios, muy buen recibimiento. ¿Qué tenemos para el mes de marzo? ¿Qué le podemos ofrecer a la comunidad? Eh. Bueno, tenemos lanzado、eh, promociones como Spot Party, que vamos a hacer para el grupo de amigas,、eh, a un c o s t o m á s accesible con, para toda la comunidad. ¿En y, serio? Promo sí, y promociones que vamos a estar lanzando en Facebook. Perfecto. Oye, ¿acá alguna amiga te está llamando? Hilda Ester. Hola, yo quiero un masaje para un buen relax. Saludos, debajo de Mena. Hilda Ester b e n a vida. e Luz Jimena Salazar. ¿Estos masajes le vienen a las personas que tienen túnel carpiano en los brazos, por ejemplo? ¿Les sirven? ¿Qué? Eso te preguntan.、Eh, sí. Puede ser un masaje de relajación. Ya, puede ser un masaje、sí. de relajación.、Sí. ¿Podrías repetir nuevamente el teléfono o contacto?、Eh, más 569 45 34 0 534 Nuevamente Más 56 9 45 34 0 534 Perfecto Quiero agradecerte que hayas venido el día de hoy ¿eh? Muy, muy amable. amable, muchas gracias muy Gracias、gentil. a ustedes、muy、¿Cómo te sentiste、tío. acá? ¿Te ¿Sentiste el d n Bien, muy bien, muy bien acogida Sí, muy video, amable.、Sí. Que la gente conozca tus productos, tu, tu, tu, tu, Perdón, tus servicios. Gracias. Gracias, muy amable. n o esperamos. Ahí está la Cristal e s p a Gracias, Cristal e s p a a Muy amable.